Gracias por Radio Kermés en el 106.1. Se pueden comunicar con nosotros, se ¿eh? pueden participar de la mañana kermesera a través de un audio de WhatsApp, un mensaje de WhatsApp al 02954-1533-7866. Vamos a hablar acerca de un taller de narración. Eh, que se viene dando en el ámbito de la cooperativa popular de electricidad pero que eh, tuvo también eh, participación en la unidad 30, un taller de, de narración eh, donde participaron eh, un grupo de 13 jóvenes internos en la, en la unidad 30. Para hablar acerca de este taller tenemos comunicación telefónica con Maricel Seltzer en el día de hoy. Maricel, ¿qué tal? Buen día. Sebastián, Sebastián González, la saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás Sebastián? Muy bien, gracias por atendernos. Eh, bueno, ¿qué nos puede contar de esta iniciativa? Bueno, mira, eh, de la Unidad 30, uh -huh. eh, la bibliotecaria de la Unidad 30 generalmente se comunica con nosotros para invitarnos para participar eh, de eventos similares a estos. O sea, ya hace algunos años que vamos participando con otros grupos, quizás este año por primera vez lo hicimos con el grupo de narración de la Cooperativa Popular de Electricidad. Uh -huh. La invitación de ellos tuvo que ver, este, eh, o, o se encuadró en el marco del de, día del libro, eh, en junio, y nosotros desde la cooperativa lo encuadramos dentro de lo que sería el mes de la cooperación. Este, todos los talleres estamos saliendo a este, tener distintos contactos con la comunidad, este, brindar algo de lo que nosotros hacemos en la cooperativa. Uh -huh. Bueno, ¿cómo fue la experiencia dentro de, de la unidad 30 de, del servicio penitenciario? Fue una, una experiencia maravillosa, te digo. O sea, primero la recepción que tuvimos sí. de los docentes, Este, de los directivos, este, de la bibliotecaria, de la gente misma de, del servicio penitenciario y bueno, el contacto con los chicos fue, fue fabuloso realmente. O sea, nosotros lo que hicimos fue llevar parte de los textos con los que estamos trabajando en el taller, lo compartimos con ellos, luego conversamos sobre estos textos, sobre este, los que más les había gustado, ellos pudieron hacer relaciones con sus conocimientos, eh, eh, bueno, eh, fue una charla unida y vuelta, fue un dar y un recibir en esas dos horas que estuvimos trabajando con ellos. Uh -huh. ¿Esta es la primera experiencia de este tipo, Maricel, o ya se había hecho antes? Eh, a ver, es la primera experiencia de este grupo de la cooperativa. Sí. Este, eh, ya el año pasado nosotros habíamos ido en dos oportunidades con un grupo similar eh, de chicas del PAMI, o sea, son grupos que tengo en, en el PAMI que hacen lo mismo que, que acá en la cooperativa, Este, y fuimos a, a acercar lecturas, narraciones, libros este, con ellas. Y años anteriores también lo habíamos hecho desde eh, el plan de lectura eh, y un taller que teníamos también de narración para hacer este, narraciones sociales. Bueno, lo que me imagino que eh, va a tener continuidad entonces, ya lo vienen haciendo. Ah, supongo y es... que sí, sí, ¿Eh? sí, sí, porque de hecho, mira, eh, estamos invitados para la maratón de lectura en septiembre. Ajá. No solamente vamos a asistir a la unidad 30, sino que tenemos invitación también a la unidad 4 y a la unidad 13. Eh, cuéntenos un poco de esa jornada. Bien, te cuento. Eh, eh, me acompañaron alrededor de 8, 8 narradoras eh, eh, que están este, yendo al taller todos los miércoles en la cooperativa. Cada una de, de ellas había seleccionado uno o dos textos para compartir con los chicos los habíamos preparado, eh, y bueno, eh, lo que hicimos fue, algunas narran, otras leen, eh, nosotros nos preparamos para eso en el taller, ¿no? para aprender a eh, recordar los cuentos, las imágenes de los cuentos, para poder narrarlos y transmitirlos, o una lectura en voz alta expresiva para poder este, captar ¿no? a, a, a quien lo está escuchando, ¿no? a, a ese receptor que está allí escuchando el cuento o la historia que se está narrando. Y la selección, eh, bueno, te digo, desde autores pampeanos, sí. a autores argentinos, este, latinoamericanos... Veo que hay algún cuento de Armando Lagarejo, ¿no? Que es compañero sí, nuestro de acá, de sí, Radio Kermés. Sí, sí, sí, sí un cuento. Póngale la firma. ya te digo, ese es un cuento que lo llevamos siempre a todos los lugares donde nos presentamos porque realmente este es un cuento humorístico, un cuento costumbrista, un cuento que tiene que ver con lo que pasa en un pueblo... ¿no? y cómo una noticia se va transmitiendo de, de persona en persona eh, y va cambiando, y va mutando de acuerdo a la interpretación que le hace cada una de las personas. Uh -huh. bueno, y después este, veo... la... sí. ¿Cómo? No, después veo autores como Fontana Rosa, sí. Eh, Galeano... Sí, bueno, ahí elegimos, elegimos este, un cuento que es eh, viejo con árbol, eh, es un cuento muy lindo de Fontana Rosa, que habla sobre el fútbol y lo compara el fútbol con el arte es un cuento que, maravilloso realmente para que aquellos que les gusta leer o aquellos que no les gusta leer ¿viste? que hay gente que por ahí dice que la lectura es aburrida es un cuento con el que no se van a aburrir igual que con el del agarejo te digo muy bien eh, me imagino que con el del agarejo nadie se puede no. <ríe> es difícil aburrirse <ríe> debe estar escuchando le mandamos un abrazo grande sí, eh... sí un saludo él sabe que yo siempre este eh, lo presento y presento su cuento donde vayamos porque es, es un clásico de los cuentos pampeanos uh -huh. eh, Maricela parte de usted eh, quienes estuvieron participando me decía mira eh, ay no quiero olvidarme de nadie pero yo tengo una lista acá si quieres lo, ah eh, sí me vas a ayudar entonces eh, eh, si me olvido de sí, alguien perfecto la escuchamos eh, y yo le, le agrego si se olvida dale dale este bueno eh, Miria Miria Provenza, estuvo con nosotros este Anita Dubié eh, que es una de las más pequeñas de nuestro grupo, eh, después, jovencita quiero decir, ¿no? O sea, el resto somos un poquito, este, de edad un poquito más adulta, eh, no por ello dejamos de ser jóvenes, este, pero por supuesto. después está, eh, también nos acompañó Adriana Docio, eh, nos acompañó Blanca, eh, A ver, es... Elvira Burgos. Elvira, sí, Elvira, que ella contó un cuento, es, es un cuento popular, este, eh, Domingo 7, que explica justamente por qué nosotros decimos Domingo 7 cuando algo nos sale malo, cuando algo está fuera de lugar, que les gustó mucho a los chicos. Uh -huh. Después Lía Mendánica, sí. que ella contó el cuento... Eh, eh, una leyenda versionada por Iris Rivera del Gauchito Gil, que te digo que fue la que más éxito tuvo, porque los chicos, eh, muchos de ellos son del norte y eh, creen en el Gauchito Gil y son devotos de la muerte, así que fue un cuento este, que, que, a ver, que, que los atrajo y que conversaron mucho sobre esto, eh, fue maravilloso realmente. Muy bien, bueno, y después... No recuerdo, ve, sí. quién más... ¿Eugenia Pajes Eugenia, sí, sí, que si bien ella no preparó ningún encuentro en esta oportunidad porque estuvo saltando los dos encuentros anteriores cuando nos preparábamos, pero quiso de todas formas acompañarnos, este, así que ella estuvo ahí presente también. Vale. Y después veo que por la CPE estuvo presente Alfredo Carrascal, el presidente de la, de la cooperativa, sí. eh, Ángel Mendizábal y Clelia Urmente. Sí, sí, sí. ellos este, hicieron una introducción en relación con el mes de la, de la cooperación. Muy bien. Bueno, ¿qué devolución hicieron lo, los chicos, los internos eh, de la Unidad 30, una vez que finalizó el encuentro? Bien, este, hicieron comentarios acerca de los cuentos que más les había gustado, pudieron relacionarlo, como te dije anteriormente, con sus vivencias, especialmente con este cuento de, este, de Iris Rivera, con esta leyenda, ¿no?, versionada por Iris, Iris Rivera sobre el gauchito Gil, eh, y bueno, ellos son lectores, o sacan libros de la biblioteca, algunos de estos cuentos los tienen en la biblioteca, otros no, así que queramos que se los íbamos a, a alcanzar para que ellos pudieran este, volver a leerlos y conversarlos, porque eh, este encuentro se hizo en el, en el espacio que ellos tienen de educación. Ellos pertenecen a una escuela de adultos, tienen una extensión de áulica de una escuela de adultos. Entonces así estaban presentes sus profesores, sus maestros, eh, iban a retomar estos cuentos, así que bueno, ellos estaban este, felices, ¿no? Este, eh, de poder hacerlo. Muy bien. Eh, bueno, eh, tienen permanentemente sí el taller de narración y lectura en voz alta en la CPE, ¿cierto? Sí, sí, nosotros eh, estamos eh, los miércoles de 18 a 19.30 horas en la biblioteca de la cooperativa de electricidad. Ahí nos reunimos todos los miércoles. Eh, estos miércoles anteriores, ya te digo, estuvimos preparando este evento, pero si no tenemos eh, talleres, o sea, ejercicios, estrategias para poder leer o recordar un cuento y poder oralizarlo este, con expresividad. Eso es lo que nosotros trabajamos. Así que, bueno, de hecho, ya que estamos al aire, invitamos a todos aquellos que se quieran sumar, a partir de este mes de julio o en agosto este, para, bueno, para seguir compartiendo lecturas en distintos lugares porque ahora, por ejemplo, la semana que viene vamos a una escuela primaria vamos a la escuela 95 a llevar textos que tienen que ver ya no son cuentos, sino son relatos y algunas poesías que tienen que ver con la fecha patria que se está conmemorando ahora en julio para el 9 de julio uh -huh. O sea que van eh, pasando por diferentes lugares hay como un cronograma sí. Sí, sí, sí. Nosotros, claro, vamos armando el cronograma de acuerdo a las invitaciones uh -huh. que tenemos, está, o aquello que vamos organizando. Y si no, tenemos siempre nuestros encuentros los miércoles, donde trabajamos distintos textos. Textos que llevan también este, los participantes del taller. Eh, les gusta algún cuento para preparar, entonces lo llevan, lo trabajamos, este, vemos si, si tenemos que hacerle algún cambio, este, cómo cómo este, recordar las distintas imágenes para poder este, transmitirlo expresivamente. Muy bien. Bueno, Maricel, le agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros no, en... Bien. Bueno, en gracias, Radio gracias a ustedes por, por tenernos en cuenta este, y por permitirnos que contemos a la comunidad esto, este pequeño granito de arena ¿no? que estamos poniendo en la sociedad. Gracias, Maricel, que tenga buen día. No, por favor, gracias a vos, Sebastián. Hasta, Hasta luego. Saludos. Maricel Celser, eh, docente, quien bueno, forma parte del de taller de narración y lectura en voz alta, estuvieron participando el último día lunes, el lunes 24, eh, compartiendo con un grupo de jóvenes internos en la unidad 30 del Servicio Penitenciario Federal. 44 minutos, pasaron de las 10, así seguimos en Radiocracia. En Radio Kermés están las voces de todos, todas y todes. Radio Kermés 106.1 La Radio Comunitaria